You've heard of the purple people leader And you think of the witch doctor too I guess it's songs of soul and men copies Like I'd want to sell to Desi too Ha <laughs> Un lunes más en la Casa Encantada, aquí con de Desi, planeando trastadas para esta hora nocturna, intentando que quienes estéis estudiando lo tengáis un poco más difícil y quienes tengáis ganas de juerga, pues le alegréis la vida a los vecinos, darle al volumen. I want you. Wait a minute, girl, wait a minute, wait a minute girl, el lunes, después de mucho tiempo salimos de Zaragoza, aunque casi podemos decir que no, porque fuimos al polo de la Abu, que aunque está en Soria, si no han cambiado, tiene el mismo prefijo que nosotros el 976, al menos cuando yo era pequeño lo tenían, fuimos al cumpleaños de mi tío favorito, Crescenciano y allí pues nos volvimos a encontrar con Alberto, que lo habíamos conocido el año pasado, también era el cumpleaños de mi tío, obviamente, y la verdad es que muy poco por el polo, ¿no? hijo adoptivo no me nombrará, ¿no? Y bueno, pues Alberto es batería de un grupo, bueno ha sido de varios grupos, pero ahora en concreto estaba con los Mountain Surfers, que ya llevan tres CDs y me quedé me quedé flipado porque van tres CDs y la verdad es que no los conocía y pues pasa como siempre, como comentaba yo hoy en, en las redes suicidales estas, que el mundo de la música pues está poblado prácticamente por los triunfictos y grupos con cara guapilla que promueven los más media, que no han hecho la mayoría una canción en su vida. Los grupos indies siguen con las galaxias aterciopeladas <risa> o con orzuelos galácticos y bueno la masa pues con el, con el reggaetón y esos rollos que no, no llevan mucho a, a darle vueltas a la cabeza así que hemos decidido pues daros a conocer a quien no los conozcáis a los monte surfers porque la verdad es que merece bastante la pena la semana que viene si todo va bien esperamos poder entrevistar a alberto y que nos cuente pues sus aventuras en directo yo os vamos a poner unas cuantas cancióncillas suyas para que habréis boca como por ejemplo este la diligencia de, de su tercer disco <música> a seguir con música de la zona luego os pondré unas cancioncicas de los Monty Surfers ahora vamos con los Bluegrass Lions de sobras conocidos por todos también y con su yo Joey Clark que es una canción que me encanta Joel Clark limpiaba en un bar whisky, montañes y ron solía cobrar mujeriego y jugador no era de fiar a un buen hombre líquido ahí en Maryland lárgate de aquí Joel Clark y no vuelvas más lárgate de aquí Joel Clark te van a cazar la aquíllo clar y no vuelvas más. La carretera de aquíllo clar me van a cazar. El detusto jo he clar. Cam de ciudad. Se ocultó algún tiempo y vio la luna brillar Pero un marido celoso su ruina buscó Y con su falsa moneda pagó su traición Lárgate de aquí, Yoclar, y no vuelvas más Lárgate de aquí, Yoclar, te van a cazar Lárgate de aquí, Yoclar, y no vuelvas más Lárgate de aquí, Yoclar, te van a cazar cla el polvo mordió no tenía amigos el se lo buscó y en el porche de su tienda de licencia estatal balas de un 44 fueron su final lárgate de aquí yo plan y no vuelvas más lárgate de aquí yo clar te van a acabar. L'argàt'ete de aquí, yo claro, y no vuelvas más. L'argàt'ete de aquí, yo claro, te van a ca. cuento que de momento se habían separado, lo habían dejado. Nosotros esperamos que solo sea un impasse y pronto vuelvan porque ¿quién no tiene ganas de escuchar en directo este duelo al amanecer? <risa> si hay algo que une Soria, eh, hogar de los mountain surfers y Zaragoza, hogar de J. Carpinal, que vamos a poner ahora, es el moncayo. ¿Y qué es lo más característico del moncayo para nosotros? Su cierzo. <risa> ese cierzo que nos acompaña desde niños, que nos acirca con piedrecitas en los bolsillos, que nos lleva de lado por la calle, agarrados a las barandillas de los puentes cuando cruzamos el Ebro... ...pero que nos deja la ciudad limpia e impoluta... ese el cierto de Moncayo, le canta aquí J. Carpín. Sopla frío y duro viento del Moncayo... ...tiene por costumbre no avisar... ...se cuela en nuestras vidas a diario... Los caminos al pasar Muchos quisieran que nunca volvieras Pero yo sé bien que volverás No sería lo mismo esta tierra Más forjando nuestra personalidad sin parar llévate lo malo y despejanos el cielo una vez más Correrás los valles y los pueblos, no quedará un rincón al que rondar. Haces que baile el trigo a tu paso, las carrascas te saludan al pasar. Sopla con fuerza de buena mañana y la niebla nos levantará. Por el cielo pasarán ligeras nubes blancas a toda velocidad. Cierzo el moncayón, sopla sin parar, llévate lo malo y despejanos el cielo una vez más. despeja no sentirlo una vez más y despeja no sentirlo una vez más para quienes ya estáis pensando que los montesurfers solo tienen instrumentales os vamos a poner ahora una canción con letra esta estación olvidada que como no bien nos dijo Alberto más que cantada parece que está recitada, la verdad es que queda preciosa, yo creo que se encantará <risa> Seguimos con grupos de por aquí, ahora nos vamos con los Twangs y su versión del Comanche. mountain surfers también tienen versiones y vamos aquí cruzando los dedos porque me fallece este que me está dando algún problemilla con su versión del rider sin the Sky sí que me está dando problemas <risa> ya me lo esperaba y pues eso en lugar del Gold Raiders in the Sky nos ha sonado este cebada que es como llaman ellos a la versión que hacen de tequila de los champs <música> y seguimos de vuelta por Zaragoza y ahora nos vamos con Los Coringas y una versión Alberto que creo que te gustará este perfidia Mujer, si fueras tú con Dios hablar preguntarle si yo alguna vez te he dejado de adorar Espejo de mi corazón Las veces que me han visto llorar La perfilla de tu amor He buscado donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar Para que quieran tus besos y si tus labios no me quieren ya besar Y tú ¿Quién sabe por dónde andarás? Sabe que altura tendrás que lejos tú estás de mí que yo voy y no te puedo hallar ¿Para qué quiero tus besos y si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿Tú sabes por dónde andarás? ¿Qué sabes qué aventura tendrás? que lejos estás de mí? De mí, de mí. Bueno, y ahora aprovechando que tenemos dos CDs aquí en la radio, <ríe> lo he cambiado al que no me está dando problemas y ahora sí nos vamos con este Ghost Riders. altar de Deza a Zaragoza y nos vamos con Ramchie que creo que ahora están de gira Ups, que se nos cuelga la siguiente canción ya sabes que aquí los duendes de la radio no paran <risa> pues como decíamos con Ramchie y su versión del I Can't Tell de Johnny Kids y los piratas y algo así <risa> But I've been to play the with you do. buen sonido era un poco nefasto pero ya sabéis qué es lo que tienen los directos y ahora nos volvemos a Deza con los Mountain Surfer y nos vamos al cerro de la Orca Vamos a seguir con este ping pong particular que llevamos entre manos y nos vamos con los con los vampiros y su reliquia, su versión eclíptica del relicario. <música> y ahí vamos con otra versión también espectacular de lo, hay una versión, perdón, que esta es una canción propia, esto yo ya me la foto una vez y ya me espeso para toda noche, de los Mountain Surfer este rumba zurda que también os gustará <risa> grabamos con el que es seguro eh, mi grupo favorito de, lo, de las decenas que ha montado Kuti obviando a los Dinamos que es mi grupo favorito de toda la vida <risa> nos vamos con Doctor Kuti los Mogambos y su hombre mono hombre mono hombre mono chimpance sí, hombre mono hombre mono hombre mono chimpance sí. y aquí en la zona yo soy que soy el hombre, que soy el hombre, que soy el hombre, que soy el hombre, ya queda tú la soy el rey para que... o cuti como siempre y bueno pues ya casi, ya nos queda poquito vamos con la última canción que podemos poner hoy de los mountain surfers porque ya se nos acaba el tiempo y vamos a poner este aventurero Volviendo a Zaragoza nos vamos con la última canción de un grupo maño, nos vamos con coda y su canción Mi Guitarra, que es una maravilla. lo que yo decía esta noche la casa encantada mis disculpas a los grupos maños que no han cabido en el programa porque la verdad es que tenemos muchos muchos que nos gustan hoy ha sido una muestra de algunos de, de los que más disfrutamos escuchando y bueno pues a Alberto y a los mountain surfer pues animarlos y pedirles que, que a ver si si dejan ese paz se vuelven a juntar y podemos escucharlos pronto en directo muchas gracias a todos los que nos habéis aguantado esta noche Y el lunes que viene, pues si todo va bien, volveremos aquí a dar la brasa, como es nuestro papel, a ver si puede ser entrevistando a Alberto. Un abrazo. Recordar que la que sea encantada cierra sus puertas, pero deja abiertas sus ventanas, ponte tu capa, márcate un vuelo y vente aquí. Cervezas tenemos por castigo. venga a dormir sin vergüenzas